En un ratito estamos con los clasificados laborales aquí en la 106, pero ahora tenemos información policial y allí nos vamos a comunicar con el responsable de la patrulla rural, el oficial Gil. Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No, bueno. Bueno,、eh, hay información. que Tiene que ver con b un e o un deceso en la localidad de Saladillo. ¿Qué, ¿Qué pasó? Sí, efectivamente, hace alrededor de las 20 horas tomamos conocimiento que h a b í a i e n hacía una persona que se había quitado la vida en un galpón que estaba ubicado en la ruta 205 a 300 kilómetros de la Avenida Sanguinetti en dirección a Roque p é r e、uh -huh. Bueno, ahí nos constituimos y establecimos recientemente los hechos. Eh, identificando a una persona de sexo masculino, que es menor de edad, que tiene 17 años, que se había quitado la vida.、Eh, ¿Y eso está, estaría confirmado ya que se habría quitado la vida?、Eh, los elementos、eh, recogidos en el lugar y el informe médico、eh, ah, que se constituyó en el lugar se trataría de que se había quitado la vida, pero no se descarta nada.、Eh, Trabajándose con los peritos y en este momento se estaría practicando la operación de autopsia en la localidad de La Plata hasta que se refresqueacientemente todas las cosas. Claro.、Eh, le, le vuelvo a preguntar, la,、eh, bueno, por supuesto es un menor, la identidad no la, no la sabemos, pero es oriundo de la zona. No, esta persona、eh, estaba radicada en este medio de no hace más de dos semanas y proveniente de la localidad 25 de mayo. Vino porque acá en este medio se encuentra viviendo su progenitor. Está bien, está bien. Bueno, ¿alguna otra información? No, por el momento, n o s e compete acá con la patrulla rural, eh, eh, no tengo ninguna información. Muchísimas gracias,、ah, ¿eh? Muy bien, bueno. Hasta、gracias. luego. Ahí estábamos entonces con el responsable de la patrulla rural de Saladillo con este suicidio, por lo menos hasta ahora está caratulado así, que este,、eh, sucedió en la zona rural de la ciudad de Saladillo. Seguimos con más.、No si、amas, amas, música nueva aquí en